Señales del fin del mundo. Y vamos a finalizar la rosa de los vientos esta noche, como siempre, con algo positivo, algo bueno que está ocurriendo en el mundo, algo que lo puede destruir. Señales del fin del mundo con Javier Sevilla. ¿No, Javier? Muy buenas. Hola, amiguitos. Ya te digo, yo hoy viene de rojo explosivo. Metemos lo peor. O podría venir de gris, de eh, tierra pero dura. Tipo cemento, ¿no? Tipo cemento, porque hoy vamos a hablar del cemento. ¿Sabéis que según los acuerdos del clima de, de París, eh, por el que los gobiernos se comprometieron a recortar las emisiones anuales de carbono y tal, para reducirlo, eh, eh, para no aumentar para no aumentar la temperatura eh, más allá del grado y medio, dos grados, bueno, pues dicen que la industria del cemento eh, resulta tendría que reducir sus emisiones al menos un 16% para 2030. Es decir, para eso prácticamente dentro de 11 años, ¿no? Uh -huh. Tendría que reducir. Esto es lo que dicen los acuerdos de París. Pues, pregúntaselo a, las a la industria cementera. ¿Qué opinas sobre esta reducción? ¿no? Porque la industria cementera va a más va más y lo que sí sabemos es que eh, el hormigón es el material después del agua es el material más utilizado en el planeta es decir es la ya constructora... cuando miramos eh, hay mucha construcción evidentemente pero la construcción de grandes obras sobre claro. todo eh, son pedazos de hormigón inmensos claro. enormes eh, Eso no es eh, bueno, Vamos a ver. aparte que no sea estético es otra cosa, pero claro. es que no es bueno. Vamos a ver, eh, si es cierto que el hormigón, el cemento, que es de donde proviene el hormigón, el cemento, Eh, ha traído muchos beneficios a la humanidad, uh -huh. muchos beneficios eh, de, de, de todo tipo, ¿no?, de, de salud, de, de zonas que eh, antes eran eh, pantanos, o sea, zonas de vivi, de, de, donde vive la gente, ¿no?, bueno, eso es innegable. Ahora, como todo en la vida, o como casi todo en la vida, Lo bueno si sí breve, dos veces bueno, por así decirlo. Y con este tipo de industrias, con este tipo de materiales, lo que hay es un um, descontrol absoluto y hay una utilización hipermasiva ya no solo masiva, que es lo que dicen, y que los, los, los objetivos del medio ambiente con el cemento ni se cumplen actualmente ni se van a cumplir en el futuro. Porque ahí hay, se les a, Exactamente. Hay, hay, eh, fíjate, hay, hay un, un artículo de nuestro compañero de, de Jonathan Watts, que es un periodista del diario .es, que ha realizado un, un uh, informe muy interesante sobre en qué situación está ahora mismo el, el cemento. Él, fíjate, dice que en un solo día En un solo día se puede llenar, con uh, la actividad cementera que hay a día de hoy en el, en el mundo, se puede llegar la presa más grande del mundo, que es la presa de las Tres Gargantas en China, esa que dio tantos conflictos hace unos años, que es la, la presa más inmensa. Bueno, pues en un solo día se puede llenar de ce, del cemento que se está fabric se fabrica en 24 horas en el mundo, se puede llenar la, el, este pedazo de este pedazo y de presa, agua claro lo que no, no en nuestro país no en otro bueno en ocasiones sí pero pero me <coughs> refiero que eh, ese problema del uso del agua masivo para el cemento es un problema que afecta sobre todo a los países muy muy, necesitados muy necesitados de agua, de agua sí, el cemento, la fabricación de cemento, consume casi la décima parte de, de agua industrial, es decir, eh, de agua para regar también, ¿no?, en ese eh, uso industrial, y eh, está integrada eh, el agua para regar. Pero, claro, esto afecta fundamentalmente a, la, a que el 75% del consumo de este consumo de este agua se da en regiones que sub, que, que, que, tienen sequías, que tienen sequías, y esto al final redunda en el agua de uso humano en el agua que necesitamos para vivir, ¿no? Eh, no solo eso, también eh, este periodista, eh, no, no, eh, él hace un reportaje muy interesante porque, en eh, más que dar cifras absolutas, que nos pueden parecer grandísimas, nos va poniendo comparaciones, ¿no?, que es como más asequible para decir mm. eso. Él eh, dice, vamos a ver, eh, en el tiempo que se tarda en, en, en leer esta frase, lo pone textualmente, la industria de la construcción habrá llenado 19.000 bañeras de cemento. Es decir, en decir una frase de sujeto, verbo y predicado, la industria es capaz de fabricar 19.000 bañeras de, de este elemento. Hay no es una... que sea capaz, es que de hecho es lo, que lo, está hace, lo hace, ¿no? Esto, unido a lo que hemos dicho de la presa, da una imagen, una idea, por así decir, de cuál es el nivel de producción inmenso de, las, uh, de la industria cementera. En, en, en cuando, claro, cuando hay situaciones en que eh, parece que eh, la, el, el sector de la construcción está en, en baja y menos construcción y tal, no hay que olvidar que el cemento sigue produciéndose a grandísimas escalas, porque si a lo mejor la industria de la, de, de la construcción no con, eh, eh, tenemos en cuenta de viviendas, por así decirlo, pero el resto de grandes empresas, de grandes eh, obras, siguen, tienen que seguir haciéndose y actualmente los países que más lo padecen por así decirlo, son los países eh, que Que llamamos en vía de desarrollo. Uh -huh. Por ejemplo China, China ha tenido desde el año 2003 un eh, incremento en, en su industria eh, cementera tan eh, brutal tan brutal que a día de hoy Eh, ya no se contentan con eh, abastecer al mercado interior de China, sino que la industria, las potentísimas cementeras eh, chinas, están expandiéndose a otros lugares a África, al sudeste asiático y a otros eh, lugares donde están acometiendo obras faraónicas es para... que yo creo que Bueno, hay muchos eh, problemas, eh, pero gran parte del cemento industrial que se utiliza en grandes construcciones eh, tiene mucho que ver con grandes obras, grandes contratas. Claro, es decir, la corrupción en Europa tiene es también que mucho es, que ver en Hay esto, una ¿no? organización, eh, eh, Transparencia Internacional, una ONG... Claro, que se si a esto, hubiera menos hace, ayuntamientos, menos comunidades... Hace, que y que eh, pagaran barbaridades auténticas a las empresas que van a hacer eh, grandes estadios, eh, grandes eh, terrenos, eh, grandes parques, eh, que hay todo menos verde. ahí hay hay, hay, hay hay incide, hay incide esta ONG Transparencia Internacional ya se refiere después de haberlo investigado a lo largo y ancho de este mundo, que detrás de la construcción es una de las eh, eh, facetas donde más corrupción hay Porque, por lo que tú dices, hay mucho sobreprecio, hay muchas eh, comisiones pagadas eh, de forma ilegítima y legal y es uno de los sectores donde más corrupción hay, de los que se nutren evidentemente eh, la industria cementera, es la uh -huh. fundamental, la principal, o una de las principales industrias a nivel global que pagan estas comisiones para eh, incrementar a veces sin mucho sentido o en algunas ocasiones en, eh, sin mucho sentido, el consumo de, de cemento, no olvidemos que el cemento es una amalgama, es un compuesto pues eh, de, de materiales eh, que hay que ir a buscarlos a la tierra, a las minas, como son eh, yeso, caliza, arcilla y agua, evidentemente, y luego ya para hacer hormigón, pues ya graba y esto, ¿no? Pero que, evidentemente, estos recursos eh, en, en determinados eh, espacios, en determinados puntos, han llegado casi ya a agotarse. Hay un problema mundial de arena. La arena de ríos, las arenas de playas, es un problema, se está convirtiendo en un problema mundial debido al eh, sector de, de la más, construcción. Más, ¿no? más demanda que oferta. Claro, exactamente. Entonces, el problema eh, es que esto deriva, al final, en unos ríos desabastecidos de su arena, en unas playas que cada vez hay menos eh, arena, eh, evidentemente que no las turísticas, evidentemente, claro, pero en muchas playas se está recurriendo a este material, ...para eh, poder fabricar ese cemento, ¿no? Y esto a, a, a la larga, bueno, a la larga ya no, lo que antes era un beneficio, el cemento, en su justa medida, este uso y abuso de la industria cementera lo que está convirtiendo es... Eh, eh, un problema de medio ambiente no solo importante, sino importantísimo porque además la industria cementera eh, lo que hace es que eh, la producción de ese CO2, de ese carbono que estamos intentando limitar por los acuerdos de París la industria cementera está absolutamente desbordada en cuanto a las emisiones que realiza un, siempre hemos tenido esa imagen de una fábrica de cemento, una fábrica cementera como de esas del apocalipsis ¿no? las, las eh, esas grandes chimeneas, eh, chimeneas esos grandes Donde bueno, pues, no es una hay, visión tan alejada de la no, no, realidad. No, no, claro, ¿eh? porque, eh, digamos que el cemento cada vez, incluso en sitios donde antes no era mm, normal verlo, cada vez está ocupando más terreno eh, a, a zonas eh, rurales, a zonas eh, agrestes, y cada vez está eh, presente más globalmente en toda la Tierra. Eh, de seguir en esta progresión, estos estudios eh, dicen que no tardará mucho tiempo en que haya más superficie cementada que superficie eh, vale. todavía libre de, de, de cemento que por otra parte ya lo hemos hecho hincapié al principio ha dado muchos beneficios a la humanidad muchos beneficios de salud etcétera etcétera etcétera al vivir en zonas eh, donde se ha podido eh, introducir el cemento pero con cabeza uh -huh. eh, lo que ocurre que la industria ahora se ha vuelto tan, eh, tan, tan desaforada eh, que eh, eh, esto pasó por ejemplo en Japón Japón que es tan pequeño como el Estado de California consume más Eh, cemento que todo Estados Unidos Junto Madre mía. Hasta aquí la rosa de los vientos eh. Hasta aquí las señales del fin del mundo Javier, muchas gracias Hasta, Hasta mañana, mañana.